Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo Hasta las 2 por National Rock 23 minutos pasaron de las 12 de la noche Y la voz esa que escuchábamos ahí de fondo Es la de Vera Fowell, nuestra entrevistada del día de fecha Nuestra invitada del día de fecha, bienvenida Gracias, es un placer estar acá con ustedes esta noche. Yo hoy bromeaba en Facebook diciendo, anticipando la visita de Vera, que va a ser la primera entrevista que va a dar sobre su libro, digamos. ¿Es así o, le, o llegamos tarde ya? ¿En radio sí? Eh, ah, bien, ahí está, <ríe> sí. algo había. No, Qué impresionante estar en un lugar. Ya viste que cambian las generaciones. Entonces estás en un ante un público. Mis compañeros son de otra generación. Yo lo siento. Y estás ante un público que nunca te vio desnuda, por ejemplo, la, en el cine. Yo jamás. Ves. Yo tampoco. No, yo tampoco me. Eh. Oh, yeah. <risa> <risa> no Así no que el único acá de prados son vos, Pérez. Y bueno, era una película muy importante en cierta época. La película de, de Agresti, digamos. Sí, y pero la pasan una, igual. ¿eh? Sí, tenías una escena que en su momento fue para cierto público muy, cuesti, muy comentada, digamos, porque era la película que había que ver. ¿Controversial ¿no? era la palabra de Para nada, ah, no, para no. nada, no, no, no, no. Tenía una, una escena que en realidad tenía que ver con. Eh, era una agresteada, ese día, ¿no? Una agresteada, quiero decir. Eh, sí, una agresiada, Sí, sí, sí. Porque estaba, se que compartía habitación con... sabes que la memoria ya no... Pero era como un... No sí, sé, yo tampoco. Como un... Como un... Este, no, lo que pasa es que lo que tenía... De, lo que tuve interesante, porque yo acepté hacer eso, era que no era un desnudo donde había sexo, sino que era una pelea de una pareja. Ahí va. Este, y se planteaba toda una situación casi política. Mientras... Después de ese acto, entonces estaban tan desnudos eh, discutiendo y no era una cosa estéticamente, digamos, no, no, es, no había ningún glamour, no había nada, había que estar como desnudo desde otro lado. Y creo que eso fue lo que, en el momento que me lo dijo, dije bueno sí, porque fue un momento antes de la escena, no es algo que estaba pensando. Ah, no te lo había dicho antes. ¿no? ¿Ah, no? No, todo era te así. Te mostró el guión, ¿no? ¿no? No, todo era así. Yo me acuerdo, mira en esa época esa película fue increíble. Porque estamos hablando de Buenos Aires Viceversa. La estamos hablando de Buenos Aires Viceversa, ya pasaron unos 20 años. Eh, y no había celular, no había nada, y Alejandro lo que quería era ir filmando la película a medida, digamos, había un cierto plan de rodaje, pero él si quería a las 4 de la mañana filmar algo, te llamaba por teléfono, tenías que estar en tu casa e ir a filmar. Bueno, no había cómo ubicar a los, a los actores. Claro. Entonces era estar al lado del teléfono porque no sabía qué quería, qué se le había ocurrido. Entonces por ahí sonaba. 12 de la noche, hola veniste acá comiendo en Chiquirín, veniste que vamos a filmar en el baño la escena final. ¿Qué? Sí, pero se me ocurre otra cosa, bueno cuando vengaste, cuando ya estás, sentate ahí, ya había un montón de gente que le había palabrado, que estaba haciendo cosas, este, tenías tu propio vestuario, porque como él, o sea, él no quería que yo usara vestuario ni maquillaje, cosa que me parecía muy interesante, pero el tipo de cine que le estaba haciendo, era, esa película tiene una estética documental pero yo no quería vestirme con mi ropa porque si no no salía nunca más a la calle entonces le había pedido a un par de amigas algo de ropa y la tenía y me disfrazaba cuando llegaba para decirles mi ropa es mi ropa era todo, fue todo una locura <risa> lo engañabas a sí, él obvio digamos. Él obvio fue... ah, entiendo entiendo obvio. estamos hablando igual de Alejandro también perdónen por haber ido tan atrás pero es Alejandro Agresti era un cineasta sí. bastante es un cuando... cineasta no en su momento era un cineasta que era la gran esperanza blanca del nuevo cine argentino antes de que existiera el nuevo cine argentino eh, decía, antes de todo antes de la No había de un nuevo cine argentino. Te digo más. La siempre hay un nuevo cine argentino. En esa época no. Pero no era el cine... No, nuevo te, cine di te argentino. digo más. La, prim ambas. la primera vez que vimos o escuchamos a Spinetta en una sala de cine como correspondía y transmitiendo ese sentimiento eh, fue gracias a, a Gresti. Entonces uno se tiene que sacar el sombrero. En parte, después se transformó en otra cosa. Ya no sé ni lo que, en lo que se transformó. Eh, le mando un saludo si está escuchando. Eh, y... Y creo que, bueno, la, la última vez la estaba pasando bien en Hollywood, qué sé yo. No, bueno... <risa> no está mal, ¿no? No, para nada. La verdad que, que siguió haciendo cine, sigue siendo cineasta. Es una película que es bastante interesante, que yo tuve la oportunidad de ver... El año pasado, con John Cusack, acá en Argentina, también siempre un tema de... de ¿Conociste de... a John Cusack? Sí, conocí a John Cusack. ¿Qué onda, John Cusack? En varias oportunidades. ¿Se la vas haciendo listas de top 5 o es solamente Deventando? una...? Oh. A, a mí me dio mucha... Se lo dije a Gresti, por suerte. No, no me interesó nada conocerlo. Se me vino abajo John Cusack en serio, Kiusa, Mira, cuando yo lo no tuve que entrevistar, o sea, hablaba muy bajito. Era como macho. Me vine de... ahí. Tiene cara de hablar bajito. ¿no? No, de... no lo pescaba el grabador de lo que hablaba, pero era simpático en esos cinco minutos de entrevista. No, él estu estu lo que me pasó a mí es que, bueno, lo conocí en el primer viaje que vino Alejandro, todavía no tenían el proyecto de hacer esta película acá, eh, y en este viaje que vino, eh, primer viaje, eh, Agresti empezó a idear esta película, fuimos a comer, eh, y ya cuando lo vi lo vi como muy con un polvo en la cara como eh, se se maquilla para ir a cenar está, está como en forma no sé como que for, tenis, ibas a decir, no pero bien. para mí que soy mujer y que tengo toda una idea sobre, sobre lo que es este estar todo el tiempo pensando en agradar o, o, mm. o, o todo eso que un hombre esté tan, pen, tan pendiente de su imagen me chocó muchísimo mm. y me pareció que era un tipo inteligente que no Lo necesitaba, pero que bueno, Hollywood te, se te come. Eso, se ¿sí? come Max, la gente. caso Michael Jackson, estás estaba como con brillo en la cara, nah. como sí, sí, sí, y después estaba con, eh, con otra, bueno, duerme con oxígeno para. ¿no? O sea, bueno, yo también eh, sí, respiro pero, oxígeno sí, pero, a la noche, creo. No, pero vos no tenés un epoque y estás con un coso de un oxígeno. Máquina. En Hollywood mucha gente duerme con una máscara para, para, para que no envejecer, que tiene que ver con eso, con lo estético. Pero yo pensé que se congelaban como Walt Disney, digamos, para no envejecer. También, deben, deben tener algunos un par de, de este, congela, congeladores en sus camas, Escú, pero bueno. Escúchame, y este, cuando fuiste a juntarte con John Cusack, ¿ya tenías la, la novela terminada? Eh, no, no, no, no, no, no, en ese momento no, porque eso fue hace tres años, después te digo, a ver, me pareció piola, me, me gustó conocerlo, pero la verdad que no me resultó muy interesante, ni su postura con las mujeres, este, eso de tener chicas alrededor para no estar solo... Pero, pero, ¿qué? ¿Tenías tenía chicas alrededor mientras te hablaba? Bueno, citó una, una chica y fuimos a comer con esa chica que no hablaba nada de inglés... Y no le habló en toda la noche, pero estaba con esa chica. Es una cosa que no, no sé, qué sé yo, no sé. Mira, no. ¿me estás tirando, te estoy la, tirando el ídolo así? Te estoy tirando el ídolo. No, bueno, da pena porque es un tipo que, que ha hecho muchas películas, sí. es un gran actor. Es, es, es, pero bueno, lo que vi, digo, me resultó, me, me desinteresó de... de, de, de no no no no es no, es era más interesante no conocerlo digamos. sí como que te confirmó también que hay ciertas cosas de ese mundo que mejor tener lejos y que no es interesante bueno yo sobre todo digamos yo con la con, con, con el tipo de, de vida que llevo y la relación que tengo con mi profesión no fue digamos un gran una alegría enorme Dios me habló muy bien Alejandro le hablaba maravillas de mí charlamos un poco Pero, pero, no, no, no, no. Esto es una era donde todos están muy enamorados de sí mismos. Entonces es muy difícil que alguien pueda ver un poco a, a, al otro. Este. Vera, ¿vos eh, trabajaste en cine durante mucho tiempo o, en, o trabajaste como fuiste dramaturga, actriz, o sos, seguís siendo, por eso no se pierde. Fuiste también, dirigiste una película que también fue toda una lucha, dirigir un, la voz, ganaste un premio, dirigiste no. tu propia película, y todo también fue una lucha para que poder dirigirla, ese premio que ganaste con guión, terminarlo dirigiendo, fue una dirección conjunta con otra persona, eh, que eras tu pareja entonces, fue todo, y no, seguiste filmando, después te pusiste a adquirir... La novela fue más fácil. La novela fue mucho más fácil. <ríe> La novela, eh, digo, mucho más fácil en el sentido de que, bueno, justamente yo, esto empezó como un guión de cine y en el momento que me puse a pensar todo lo que había que hacer para que esto se convirtiera en una película, este. llegar un soponcio. Dije, ni, o sea, no, te, de, de, desde buscar los fondos o las, o las relaciones sociales o todo, dije, ¿P -p si lo puedo terminar acá y esto termina acá y yo no necesito pedirle nada a nadie, hablar con nadie. A no, no, es lo que tenías que pedirle era el peso del apellido permiso a papá decir quiero escribir voy a escribir yo también papá jodete no a mi papá siempre supo que escribir porque escribí ah, desde chiquita eh, sí desde chiquita y tengo muchas cartas con, de él donde él me, me, me habla de, de, que, de que eso le, guste y le gusta y le gustaba como yo escribía y alentaba mucho que yo me dedicara que me tomara me tomara en serio la literatura y dejara el teatro por uh -huh. ejemplo que le parecía una, una tontera ¿en Pero, serio? Sí, sí sí sí siempre siempre leía lo que yo escribía en ese sentido era muy, digamos, una vez agarré una cosa que había escrito y él estaba dando una clase de clases de guión, no de guión, no de escritura de, de un, taller, un taller literario que como mi papá no creía en enseñar y había mucha gente que quería estudiar con él dijo, bueno, uno me paga las cuentas, otro no me hace esto y charlamos de literatura y yo le mandé a través de un amigo una cosa que estaba escribiendo porque dije, todo le gusta, no puede ser, este, esto es mentira y cuando empezó a leer dijo, esto es la boluda de mi hija O sea, automáticamente se dio cuenta que eso era mío, que yo estaba. Porque yo decía, tiene que haber acá, tiene que haber una mentira. Este, pero no, permiso no, no, no porque él no me pidió permiso bueno, él, para escribir a mí, ni para, para que yo venga a este mundo y me lo tenga que bancar, o sea, una cantidad <risa> bueno, de él cosas. Bueno, ¿no te decía que tenías que firmar Fogwill? No, en un momento él se sacó, ese es el problema, en un momento él se sacó el nombre y quedó Fowl, todo lo que él hacía era Fowl. Este, entonces, ahora cuando vinieron las galeras del libro, abajo, yo no sabía cómo iba a quedar a armar el libro, pero abajo decía todas las hojas, decía Fowell, Fowl, porque hacen una síntesis y yo decía, no, no puede ir así, pongan el ver adelante, como estaba desesperada, por suerte eso no iba, pero, uh -huh. pero sí, sí, él decidió que todo lo que él había hecho, tanto hija como todo, todo era él y que... O sea, vos eh, vos, vos estabas, era él. Vos firmada por Fogwill también, está, para sí, él, sí, digamos. Sí, sí, sí, sí. Pero escúchame, buenos, limpios y duros, lindos. Duros dijiste antes. No, sí, es verdad. Pero porque, está, porque, estaba porque bien, está, me gustaba. Porque está. No, no, porque me gusta eso, porque está la, la, el, el símbolo ese esa ir rara y Por entonces, ahí no, era mejor buenos, limpios y duros. No, no, es que lo, Buenos Limpios y Lindos te viene bien con el feo sucios y malos, que supongo que hace referencia o algo así. Sí, sí, sí, hace referencia, porque como. Pero la verdad es que, que no se sé, fue así. Me, me empecé como. Me gustó de darlo vuelta y, y, y empezó así. Pero, pero tuvo otros títulos también. ¿Qué de otros títulos tuvo tu novela? La Era de la Crueldad, que era como cuando terminé de escribirla mm. pensé que podía ser. Y después uno que me gustaba mucho, que era La, la Revolución Permanente del, sufrimi no, la revolución del Sufrimiento Permanente. Ajá este ¿Ese no, la revolución permanente del sufrimiento sin re, no el sufrimiento permanente sin revoluciones <risa> perdón era, era, <risa> qué es lo que dice una de las personas personajes una adolescente en el libro y un día hace poco hace unos, unos siete meses dije uy ese es el título pero bueno este había gustado más no, este, este, ese llama la atención y quiénes son los buenos limpios y lindos de tu novela quiero decir eh, ninguno. ¿Ninguno? <risa> Todo. Yo recién adelantado un poco tu novela y le decía a, los, a mis compañeros de piso que uno de los protagonistas es eh, Gustavo Cerati. No, no, no, no es su protagonista. Bueno, no. obviamente que no, no, porque, no, no, está ese, no porque está no, no, ahí nomás. No es así. No, el no no? tampoco. Son siete protagonistas, pero Gustavo no no Hay una de las que, que la narradora de la novela, uno de los personajes, los personajes centrales es una chica que fue creadora, todo esto es ficción, del club de fans de Gustavo Cerati, Tiene todo un, está en una coma, digamos, está en un estado de entre la vida y la muerte, y, se arregla, y, y como es fan de Cerati, es obsesiva con el tema, eh, va contando cierta historia de Zoe Estéreo a partir de cómo ella fue fan, se casó con el plomo de la banda solo para estar cerca de él y va teniendo un diálogo con ciertas canciones de Gustavo. Porque a mí, me, me, me, escribiendo la novela, me apareció Gustavo, no sé por qué no es. He... ¿Para, ¿Para cómo que te apareció Gustavo cuando escribía la novela? Sí, no sé, aparecía como la Gustavo, no, no entendía por qué aparecía. Un día que estaba escribiendo y me aparecía de Gustavo, como que. Como las la, la no, las No, cuando uno piensa, ¿no? Ajá. Que me apareció, No, bueno, no. boludo, aparecía no. en una tostada, ¿viste? El, no. el rostro de Jesús en una tostada. No, no, no, no. No, no, no. Aparecía como, bueno, uno está trabajando sobre ciertos temas y aparecen cosas o no, y uno, Entiendo, le, uno sí. le da bola o no. Y no sé, decía, ¿por qué de vuelta, de vuelta, o un vecino estaba escuchando, o si ponía la música, se ligaba con una canción y de vuelta. Golpe... Ah, Sos como esa gente que mira el reloj y son las 20:25, digamos, y se obsesiona, digamos. Claro. Todo el tiempo ve las 11:11, y 11 las 9 y 9. <ríe> Exactamente. Y ya, para vos era las Gustavo y Serate. No, no, no sé empezó a aparecer, a aparecer, y en un momento dado me di cuenta que una letra parecía que anticipaba lo que él le había pasado. Entonces empecé a jugar con eso... De que sus letras todas parecía que, que hubiera, eh, hubiera sabido él lo que le iba a pasar. ¿Vos ¿Sos fan ¿eras fanática? O sea, tenías las letras casi como. Eran las clases de canciones que vos tenés. ¿Te no, sabés no, todas eh, las letras? Bailé todo, o sea, en los ochenta en mi vida, soy de estéreo, es como. Pero no, yo nunca fui fanática de nada, vos lo sabés. Sí, sí. sí. Pero me gusta mucho serati me gustó mucho. Y es todo es estereo, como, es como pero... un puente, ¿no? en en, en tu, tu película. Eh, era la música de Babasónicos, o sea, el puente rockero, sí, por así sí, decirlo. Sí. Y en la novela tenés metido el personaje de alguna manera, que no es un personaje, es una referencia, pero también está el toque rockero con a partir de, de serati. Más que rockero sería ochentoso. Claro, ochentoso. ¿no? Sí, bueno, es una, una la que narra tiene, tiene mi edad, así que en los 80 también lo, lo, lo vivió. Este, Y nada, ese fue como... empezó a haber como diálogos, aparecía la idea de esta... Ella, ah, porque vamos a contar algo, la, la, la que narra la novela está en un estado entre vida y muerte y se relaciona con todos los que acaban de morir el mismo día que ella. Entonces, en este estado que no entiende por qué ella no se murió, por qué no la enterraron, por qué no sé qué, empieza a aparecer. Creo que, bueno, que, creo que Gustavo apareció por eso, porque es un estado. Similar. Similar, digamos, sí. Por sí. Por decirlo así. Sí, por decirlo así. Digo, un poco bestia, pero digámoslo igual más bestia. Este, la verdad que, de alguna manera, eh, no hay nada más bestia que esa escena inicial, que es la que a mí me fascina de la novela, que es esa mujer que está en ese estado que no sabe si está muerta o viva con su hijo, que, bueno, está ahí, tiene a su madre que no le puede dar bola y se desplaza por ahí, por la casa, y la mujer que narra, la narradora, cuenta que no puede hacer nada y que espera que haga todo bien lo que tiene que hacer, que se, se divierte cuando se alimenta, se queja cuando el nenito la quiere alimentar, digamos, etcétera, digo, como el comienzo, en la parte, esa cosa, una cosa macabra que me pareció fascinante del comienzo de... De buenos, limpios y lindos. ¿No? No, no. ¿Sos no. vos esa señora este. Primero lo de señora me lo quitas <risa> en este momento. Este. Eh, no, no soy. O sea, siempre un, uno tiene miedos con un hijo. ¿Qué pasaría, ¿no? Si te quedás este.. Eh, si te pasa algo y estás con tu hijo. Bueno, y a partir de esos pensamientos maternales surge esta idea que bueno. Que, que, que a mí lo que me lo que me, me pasa un poco es que como yo sabía cómo eso se desencadenaba eh, y, y fui descubriendo cosas escribiendo porque ella está en ese estado, está con, con un libro que el hijo le pone en las manos, como que está un poco petrificada y el hijo la va, cree que la madre como está deprimida, está viva, no se da cuenta que su mamá no está bien o viva. Sí, me pareció eh, como. Cuando entra el padre, sí. el padre como está separado, se llevan para el. Culo, cree que ella está haciendo que lee y tampoco se da cuenta que ella está en este estado. Entonces se lleva al hijo y ella sigue ahí y nadie la saca. O sea, como yo sabía, la novela tiene, empieza, empieza como un, un drama, pero bueno, cuando vas a la vida, yo creo que la vida es de ellos y para mí la vida en general supera la ficción y, y, tiene, uh -huh. y todo drama y toda tragedia esconde una gran comedia. Sí, es, es como un paso de comedia y de tragedia. Por eso te digo que es macabro. Lo macabro incluye también un poco de, de, de los dos lados. Y también esa cosa de jugar con los miedos propios y los miedos que ves en los otros también. Y que me parece que es un muy buen eh, puente de ingreso entre... entre... La banda de sonido de, de Cerati y esta, esta mujer que, que no se sabe qué es lo que está haciendo y se conecta con, con los que murieron al mismo día. Es un muy buen punto de comienzo de, de Buenos Limpios y Lindos. Ahora me vas a contar un poco más, no sé de qué. Vamos a seguir charlando, supongo, ¿no? Dale. ¿Te quedás? Tenés sí, me quedo. Que, no sé, hasta ahora. Son 40 minutos, pasaron de la medianoche. Estamos con Vera Fowell en nuestra revista muerta de Diario del Futuro.